existirmos será que se destina pues cuando tú me micrófonos bien, abiertos hola hola no yo no lo siento hola hola sí. Va, ahora sí hola abiertos están. caracola <risa> me gusta tu cola <risa> Uf, uy, uy. abrí la caja de pandora <risa> sí oh. ya está ya está, ya está. Bueno, un momento que tengo están que te tengo que todos whatsapp, los eh. móviles Esto es la radio de hoy en día, la radio sí. del año 2014. Es un sí, momento yo... en programa ya... que tengo que mirar el WhatsApp. No, no, no pares, que, no tengo... que, no. que el ritmo yo, no, no yo, pare. No, yo lo que he hecho ¿Ves? es este, apagar, este, poner en silencio. ¿eh? Tengo no, 23 eres. mensajes nuevos. Sí, creo que algunos, 22 te los mandé de haber mandado yo. 15 son tuyos, ahora 16. El último es yo traigo... Ahora mientras hablábamos has sí, mandado sí, el 16, sí, sí. o sea, esto ya es demasiado. Estamos haciendo un programa de radio al mismo tiempo whatsappeando calla que una vez con una amiga comiendo ella de repente tiende a distraerse con su hermoso móvil rosado y entonces claro yo notaba que ya estaba con el, con el, con el whatsapp y entonces le hice la broma pillé el mío y le mandé un mensaje por whatsapp <ríe> y me mira sorprendido la, la pillaste ahí Tú la conoces bueno, lo bueno, <risa> lo buen, lo bueno sí, de la sí, gente sí. que te, como yo que tenemos dos cerebros es que puedo estar mirando el WhatsApp y hablando con Ajá. vosotros al mismo tiempo. Y decir si es mujer más cosas. Sí. Una más solo eh. tres. Mm, tres o cuatro más tres Ahora, si yo más. si estuviese comiendo un chicle No, no, o sea, no podría no Tendría que haber dejado de comer el chicle Y ya si tienes que ir son andando tres cosas. hacia el coche o, así, ¿no? o bajar las escaleras, ya no Sí, eso ya de... No, no, <risa> no, no, no, no ¿Eh? ando Estoy paralizado porque es una tercera cosa ya. Tú sabes que eso le decía Gerald Ford, ¿no? el presidente de Estados Unidos sí, este, Después de Nixon Que una vez estuvo estuvo bajando la escalinata del Force One y, ¿Sí? y hasta vio y casi, casi se pega un tortazo y los periodistas entre ellos decían es que no puede hacer dos cosas a la vez y, y, y, y, ¿Y la, chica, la chica de la zapata dice no, pero si está bajando la escalera, no, pero más chicle Ah, mira que los periodistas tienen eso, ¿no? eso, eso sí. de, esa incisividad sí sí descubren al, al lado tonto del de, de tonto bueno, bueno sí, a ver que hace poco fue uno. mi cumpleaños y me, me, a mí me lo marcaron como un defecto esto ¿eh? qué cosa ¿A que sí, Jordi el serivo ser, ser incisivo no es bueno la intent no. yo no dije eso ¿eh? no, no, no, esta fue la otra no, persona no. Pero lo hablábamos porque ahora decíamos de los periodistas, ¿no? Que de... suelen buscar esa ese rulo, ¿no? Porque intimidan al otro. ¿no? Y señalarlo. Pero Ajá. bueno, es diferente. Aquí los roles son diferentes, ¿no? Ya. El, el político tiene que responder ante el periodista. Si se siente intimidado, será problema suyo. Ya. No, también se que... Tenía que defender un poco. Esto es... A ver, un ratón incisivo, una rata incisiva es lo normal. Ya. Pero imagina... Es su naturaleza No, claro. pero, pero, a ver, ahí, no ahí, ¿qué, es que es? esté llamando ratones a los periodistas no, ¿no? Ni ratas ¿no? no, tampoco, lo que yo creo que es que Si un dragón es incisivo, joder Un dragón no discute, te que, quema O será que la, las ratonas Y ratones es incisivos verdad. nos hacemos periodistas ¿Eh? También sí. Es, es una cuestión de Luego adaptabilidad de bueno. Oh Ahora sí que os he chafado bien, ¿eh? Bueno, no, ha quedado muy bonito. No se escucha mucho porque no. el micrófono de Dale aquí... Dale ahí, ganancia... No, no acaba de ir fino. No, no acaba de ir fino este, ¿eh? No. Mira bueno, que es el mejor de todos. No acaba de ir fino quiere decir que no acaba de ir bien, ¿no? No acaba de... No acaba de nací. Es que nosotros aquí con Missy venimos de otra parte del mundo y se habla con corrección. Sobre todo en Perú, ¿eh? hay un sensor en la, en la palabra ¿no? sí. en la entonación de hecho que Tamara Chubarovsky que es una amiga mía que viene a dar un curso del arte de la palabra en proyección de voz porque es una profesora que eh, instruye a los maestros para dar las clases sin micro uh -huh. o sea hablar y, uh -huh. y poner eso no o sea, eh, hay dos cosas que tienen los maestros dice la tiza Y la voz. Esos son los maestros. Ajá. Los whatsapp sí. y lo no son. No. Nada de puntero electrónico, no, ¿verdad? Los instrumentos. Nada. Porque Nada. ahora con las nuevas tecnologías tú sabes que... Yo necesito se, unas clases. Se han metido clases, en la eh, educación. De esta sí. chica. Bueno, bueno Genial, eh, ¿eh? también hay, hay ejercicio de dedos. ¿eh? Hablar con los dedos. ¿Con los dedos? Para hacer pesicollas. No con las manos. Con los dedos. Y cuentos <ríe> para niños y todo. Muy, muy bonito, creo que viene la próxima semana, ¿eh? les pasaré el enlace ¿y sabes dónde dónde estará? ¿en la web? no, no, es tienen un círculo un poco cerrado ¿eh? oh. no es, es, ¿y no es, nos invitará? no es para todos, es que hay que pagar es para vale. élites bueno un... a ver, algún oyente de Radio Tortuga habrá que quizá pueda pagarlo, también lo podemos decir ¿o no? pues es ¿eh, seguro no sé ¿Qué va? Porque Son todos pobres G Gurdjieff de Radio decía que, que si no podemos pagar es, es que porque es por... ¡Ah! Me he trabado ¿Por qué? Gurdjieff ¿Por qué no podemos ¿saben pagar? ¿Saben quién nervioso? es Gurdjieff? ¿Gurdjieff? Sí, sí, sí, No, sí. perdí lo que decía Un, un señor de por allá de Fantástico pero ¿qué, decía? ¿Qué decía? Que Gurdjieff decía que si no eres capaz de pagar por tu formación, por tu instrucción es porque todavía no estás listo para recibirla ¿Quién Mírame a los ojos. No dejes caer la electricidad. Silencio, valoratismo. Yo, yo he dejado los micros abiertos, ¿eh? ¿Cómo? Que he dejado los micros abiertos porque en, un, en una situación como esta, en la que se dicen cosas muy interesantes en cualquier momento, pues yo no quiero censurar esas cosas. Estoy la de realidad. acuerdo. Estoy de acuerdo. Vale. Sí, señor. Entonces lo digo al aire. ¿Al Cuando aire? Cuando se te traba la lengua y no sabes qué hacer... Ah, pensaba que era una subida de música Detente. para valorar lo que habías dicho. Detente y respira. Es que para que el público entendiese ¿ves? la dimensión. ¿Ves? Ahí está la cosa. Se dice algo importante y se sube la música. Esto está bien. Esto es Pero un luego, recurso, ¿no? mientras Desde la luego. música... Porque yo, te... yo sé que en, el, en la radio bajo. no puede haber silencio. Eso Exacto. sí. Eso alguien te lo ha dicho, ¿no? <ríe> Prohibido el silencio. Sí, <ríe> silencio. <ríe> Ni más de un segundo ya no. Bueno, si sí, eres Quintero, sí. Que no sé si lo conocéis. Sí, sí, sí claro. Sí, sí, sí. Porque los silencios de Quintero dicen, dicen. mucho. Dicen, son silencios que No, pero también normalmente no es tanto de radio, es de televisión. es de tele. Es el el día... Tío, muy bien ahí. ahí. Sí, también, pero él comenzó en la radio, él es un hombre de radio. Sí, él se a mí, sí, yo creo que es una radio-tele, digamos así. Sí, sí totalmente, yo, y si te fijas en el micro que ponía y sí, todo, era de radio. Bueno. Sí, sí, me encanta ese tío. Pero el efecto del humillo es... Sí no es un fenómeno a un comunicador con sí. como no hay ahora realmente ¿no? yo creo que es uno de los eh, pocos a quien realmente la gente eh, no es de masas, aunque es conocido uh -huh. bueno venga vamos a imaginarnos eso vale, venga. un ambiente penumbra, luces. luces bajas, velitas ¿Qué humillo qué música sonaría un poco de jazz. Pues, yeah, yeah, sí, ¿No? sí, sí, sí. charlie parker bueno, puede ser. o merten bueno, vamos a ejecutarlo de la luz eso se puede hacer sí venga es que no la, qué no qué la apagamos locura? porque no había suficientes velas pero bueno como no vamos, Uau, es, otra es otra cosa, o sea, cosa los oyentes no lo ven pero hemos apagado las luces ahora no se podría hacer un programa de televisión porque no hay suficiente luz claro. <risa> pero para ni, hacer un programa de, de radio de exterior, sí. porque necesitamos luz para leer ves en es, bueno sí Muy en vale. eso la radio gana la televisión. Sí. Digo que bueno, te y hablando de eso, vamos TV... a centrarnos en eso. A ver, ¿la radio compite con la televisión o la televisión compite con la radio? Yo creo que el, el técnico compite con los tertulianos. <risa> ah, bueno. No, no micro, te va solo por un canal. El... No, no consigues pues, hacer que nos callemos, la, ¿verdad? No consigo, no consigo un espacio. Sol, solo sueno por un lado y bueno. La cosa Pero a mí si sí, este hombre tiene el poder. Él puede hacernos callar si quiere. Eh, no Yo creo que le hemos dado el poder Pero él se lo podemos quitar Ya, bueno, también podemos uh, Darle un descanso, ¿no? No, también es que Necesitamos alguien también que nos dé Una pauta técnica Pero técnica entendida como la capacidad De decir, ahora mejor callados bueno, Ahora mejor callados Vale No está en entredicho su función Es complementaria además Qué bien hacer radio con esta luz Ayuda mucho En tu cuerpo flor de fuego Tienes paloma Un temblor de primavera Es mitad Un volcán Corre en tus venas Ay, un volcán corre en tus venas, Jordi que Escuché tu programa, ¿eh? Me gustó ah, mucho bien. lo de Camus Sí Camus Camus ¿Camí? Camus sí. es que No quería que decir bien. Camus Pero igual es Camus ¿no? Es que para mí toda la vida fue Camus Entonces Ya, toda la vida Esto de leer y es que había dicho Camus y luego dije, no, no, repetir <risa> la locución y lo voy a decir bien. Pero bueno, repítenos la frase si la recuerdas. Sí, bueno, no sé si con las palabras exactas, pero sería En el día más frío del invierno descubrí que había dentro de mí un verano indestructible. Esa sería la frase. Paloma, palomita, ay, envuélvete en mi cariño Deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay, ay, Bueno, escuchamos de fondo a Pedro Aznar haciendo una hermosísima versión de esta canción de, de Víctor Jara, ¿no? Deja la vida volar. Uh -huh. y, y bueno, si vive en nosotros un verano indestructible, habrá que dejarlo salir. Sí, deja la vida volar también es una... <risa> son cinco palabras, ¿no? Uh -huh. Cuatro. Uh -huh. Pero dicen muchísimo, ¿no? Deja la vida. Cuatro. <risa> <risa> Al Estamos todos es lo mío. aquí con los dedos. <risa> dice muchísimo. Yeah. O sea, ya me gustaría a mí dejar la vida volar, pero no, no he aprendido todavía después de tanto tiempo. Y que creo que Víctor Jara tiene esa capacidad, ¿no? De la sencillez y de la profundidad más absoluta, ¿no? Con, con tan poquito, decir tanto. Yo creo que hay una hay un acervo cultural en, en las zonas andinas como como creo que lo hay en otras también culturas lo que pasa que algunos lo han desarrollado más o otros menos cuando lo agreste es, es digamos eh, parte de tu vida entonces aprendes con poco a hacer mucho con pensamientos sencillos eh, sacar más la punta a la idea entonces ahí Víctor Jara antes de ser cantante él decía siempre que era caminante porque él caminaba peregrinaba por las geografías que hay en ese largo yo le llamo en esa serpiente que es Chile, ¿no? que es largo y que es tan tan contrastada también ¿no? porque tiene un desierto que quema en Atacama tiene unas los, los Andes y todos esos glaciales y tiene abajo la Antártida y y tiene un mar que que que es muy muy Esto muy muy, iba a decir, muy, muy, muy una presencial, costa poderosa, presencioso poderoso, es una sí. costa muy poderosa, exacto. Y es es una... como tú decías agreste, ¿no? Es como Sí, es sí. roca, es negra, roca negra, roca negra ahí. Fuerte, sí. diciendo a Castor, para un mar tan pendejo, una roca más fuerte <ríe> todavía. Ahí terremotos, tiene muchos terremotos. Bueno, o sea, claro, tiene una falla allí muy, ¿no? que mm. siempre está dando por saco el tiene de todo Chile. La dejar la vida volar, también me implica eh, no ponerle como se dice por acá, puertas al monte, ¿no? <risa> ¿Qué es lo que hace que, que yo no deje la vida volar? ¿Qué es, que, que se, repetiría, se repetiría que serían los miedos, frustraciones? Ah, hace poco alguien me hizo una pregunta ¿Dónde está tu recuerdo? ¿Por qué siempre lo quieres llevar ahora? ¿Por qué no dejas el recuerdo en el ayer? No hablo de historia, el recuerdo que es la historia que te punza, que te abre como una navaja, el dolor ¿Por qué no dejas el olor en el ayer? Entonces, libera tu existencia viviendo hoy. Hay dos cosas que te van a chafar esa vida que no dejas volar. El mañana que nunca llega y el pasado que no dejas ir. Si es hoy, el tal... No recuerdo, no sé si diré bien, el Scott Toffler decía el poder de la hora, por ejemplo. ¿no? Sí. Sin embargo, por ejemplo, Víctor Jada no diría el poder de la hora. ¿ve? Él lo dice más, deja la vida volar, es, lo hacen en imperativo. Deja hay la vida hay volar. una frase del Dalai Lama que, que va por ahí también, que dice, hay dos solo hay dos días en, en la vida en los que no podemos decidir nada, que son ayer y mañana. Por lo tanto, lo que tengamos que decidir, decidámoslo hoy. ¿no? ¿A dónde van las palabras que no se quedaron? ¿A dónde van las miradas que un día partieron? ¿Acaso flotan eternas Como prisioneras de un ventarrón O se acurrucan Entre las hendijas Buscando calor ¿Acaso ruedan sobre los cristales O gotas de lluvia que quieren pasar ¿Acaso nunca vuelven a hacer algo? ¿Acaso se van Ya la melodía la melodía del caribe no estoy es, así pero mm. pero por ejemplo ahí hay una influencia de ritmos y de música mm. y también áfrica no si sí, negro total ese es negro sí. en hay... el color de la tierra esta música sí sí sí, sí. total tiene algo de sacra de sagrado no? si sí. no de desagrado de sagrado. ¿Tiene algo sagrado <risa> yo había entendido eso también claro. Es que, que me, trabo, me trabo. Y no me gusta, ¿no? Bueno, me, venga, tienes que hacer un stop y respirar. ¿Te acuerdas? <risa> es porque mm -hmm. es porque eh, estoy pendiente de la música y ahora esto se escucha así, se escucha así, no no acaba de sonar redondo y en cambio la música suena muy bien y es muy inspiradora. Casi casi cualquier cosa que diga va a ser una tontería. ¿Acaso no. nunca no. Vuelven a ser algo. ¿No es Vera? No. Estábamos en el día de la radio y ¿qué es lo que hay en la radio? La palabra, ¿no? El verbo. Vaya. Sobre todo por no. encima de todo casi pero, nada ¿eh? sí, y entonces, lo que hay detrás de la palabra lo sobre lo de las palabras Exacto. porque la Mira, palabra simplemente es la fachada y algo más la palabra es simplemente la fachada yo sigo yo, yo repito y repetirás lo que yo diga sí. <risa> pero, <risa> vale, de, pero detrás porque, de esa radio entonces, en está? adelante iba diciendo todo lo que se me va a ocurrir ah vale sí <risa> pues ahora, ahora ya estoy prohibido. Te cortado, te cortado. Porque la palabra es solo la fachada, estábamos aquí, ¿no? Sí. Porque lo importante es eh, de la radio, si hay que competir con la tele, ¿no? No, no compitan. <ríe> Como decías antes, ¿qué, ¿con quién compite? No, fue... Y se ha sin responder esa, esa pregunta. Yo te iba a decir, nadie compite con nadie, ¿no? Son medios sí, bastante ofa. diferentes, la verdad. Muy diferentes. ¿no? Pero lo que tiene la radio es que basta una idea o dos, o tres, y transmitirla. Te estás volviendo es un ladrón, estás, ro estás robando pensamientos, ¿eh? me estás es, agarrando. Es que está diciendo cosas Ma que yo también estoy, estoy pensando. pensando. Aquí hay una energía, ¿eh? Bueno. Sí, por ejemplo, es lo que te decía. Sí. Detrás, detrás de la radio... Una idea común. Vamos a ir vamos a intentar ser... ¿A detrás de la radio la palabra. De la, de la palabra un pensamiento, un verbo, dije yo, una acción, una proposición. Detrás de él hay un ser humano. Eso y detrás es. de él ¿Qué hay? Una conciencia. ¿De ¿Y detrás venimos? de la conciencia? Una esencia, ¿no? Ya no hay más, ¿no? La esencia de, de universal. De donde, de donde venimos y donde hacia donde vamos. Donde estamos todos conectados. ¿no? Sí, Yo diría un poder superior a mí mismo. Bueno, porque somos todos. Ahí ya no todo se puede ven, seguir tirando el hilo, ¿o sí? No, lo que pasa es que no tengo capacidad de comprender ah, lo que puede haber más ¿qué allá. ¿Qué tú dudas? De Nuestro raciocinio Al, no de ya ahí. no llega. Yo lo he pensado, ¿eh? no todos venimos de ahí ¿De dónde ah, hay personas que a mí me cuesta <risa> creer que vienen del mismo lugar del que vengo yo no sé si os pasa pues sí ah, sí sí, pero... sí, eso es verdad pero sí que vienen, ahora sí pero voy, voy a meter el dedo en la llaga pero un tipo que por una orden empieza a tirar balas de goma a unas personas desesperadas que vienen nadando hacia la tierra yo esto no lo puedo hacer bien como que ya venga pero... del mismo lugar del que vengo yo Sí, viene del mismo lugar, hay aunque una, haga cosas muy diferentes. Ya. Yeah. Son dos cosas que van por caminos diferentes. Pero hay una conciencia, sabes, que no que no creo que sea la misma. No, no. pero si si tienes no. la capacidad de juzgar mm. no lo verás, pero si tienes la capacidad de comprender podrás verlo. Mm. ¿Sabes? Lo que qué es lo que te hace no no ver. Esto puede sonar dura, pero el, la persona más despreciable no deja de tener dignidad. Porque el día en que yo piense uh -huh. que esa persona no tiene no tiene dignidad, entonces esa persona esa persona me habrá robado mi dignidad. Mhm. Uh -huh. ¿Por qué? Porque yo me habré convertido, me habrás simbiotizado en lo que es esa otra persona. Bueno, Totalmente de acuerdo. Sí, yo estoy de acuerdo también, pero no solo eso, sino algo anterior. Yo creo que nosotros tenemos esa capacidad de juzgar, como dices tú, que ya sé que no es lo, lo deseable, ¿no? Juzgar. Porque nos vemos a nosotros mismos en esa acción. Ah, clarísimo. Aunque sea una acción nefasta que tú sepas que jamás vas a cometer. Pero tú, a ti te resuena, ¿no? A ti te rebota, a ti eso te afecta porque te ves como en un espejo. Todo lo que no te gusta de los otros es tuyo. Pero en todo caso es, es un... No deja de ser un fenómeno aislado. Incluso uh -huh. el que tira pelotas de goma, uh -huh. esa acción es un fenómeno aislado dentro de lo que es todo él. Tú sabes que no nos falta mucha información sobre esa persona. Yeah. No podemos eh, poner la parte por el todo. Uh -huh. ¿no? que Como tira pelotas de goma... O sea, yo mismo seguro que he hecho mil veces cosas que si alguien ve esa cosa y no me conoce nada dirá este tío es un idiota, un imbécil. Y yo no me considero como tal, pero él me va a considerar así. Y yo voy a considerar injusto que me considere, porque yo qué sé, porque todos nos pasa, ¿no? Yo un día, ¿quién no lo ha hecho, no? Gritar por la ventana de un coche cuando han estado a punto de provocarte un accidente o algo. No lo sé. Hace poco en Cine Ciudad, bueno, hace poco, hace bastante, digamos, creo que es cinco o seis meses por lo menos, Nos recordaron que Marta Haren hablaba de la banalidad del mal. Hannah, por, ah, perdón Haren. Me he confundido con otra alemana también que tiene parecido el nombre. Uh -huh. Bueno, entonces ella hablaba cuando al, alguien como Adolf Eichmann eh, te sostiene que no, él solo era un funcionario. ¿Sí? Él era consciente que que estaba haciendo algo que no debía, hmm. pero que él tenía que cumplir las órdenes. La obediencia debida. Entonces, vamos a ver qué cosa ha sido hurtado en el proceso de, de toma de conciencia y de pensamiento de esta persona. ¿Cómo es que llega él? ¿Qué, ¿Qué cosa es lo que hay? Que que ha anulado la, la capacidad de discernir y no lo tratemos tan solo como un loco. Porque luego ella luego plantea y dice él hizo una pregunta muy clave y dijo, es que ustedes también lo permitieron. ¿Cómo es que se llegó a tal momento? Nunca solamente hay una parte, hay mm. varias mm. partes, hay por lo menos más de una parte. Entonces, cuando Marta Haren, perdón, Anna, Hannah Haren, <risa> cuando Hannah Haren luego inicia el proceso de, de desbloquear eso, producto, prácticamente se lleva la repulsa de una comunidad de los sionistas en Israel porque estaban metiendo la leña en la llaga. ¿Por qué no fueron capaces? ¿Qué cosa pasó? Es igual como ahora, cuando el señor Bergoglio, prefiero tratarlo de señor, pero con respeto, sí, con respeto, el respeto me merece cualquier persona. Un día dice en Lampedusa, ¿y dónde está, estábamos los cristianos? Me sigue resonando el día de hoy cuando digo, ¿dónde están las personas? Como la gente que se dice provida o los carrenales y decirle, seguro que si hubiera sido Raxinger o juan, eh, juan juan Pablo II, tal vez se hubieran movido. Pero como lo ha dicho alguien que no tiene el mismo discurso dentro de la iglesia, Yo no digo si es mejor o peor discurso. Digo, diferente el discurso. Entonces están callando. Las sotanas están mudas. ya Los hábitos están colgados. No tienen, disculpando la palabra, cojones decir, sí. ¿Dónde estuvimos nosotros? Uh, y hubo o sea, cristianos, entre comillas. Hubo en Lampedusa. Y los hay en Canarias. Y los hay claro, en Almería cada vez que llegan a Patera. Y, y los hubo en el accidente de tren de Santiago. Y los hubo, que los fui a conocer yo personalmente y Y cristianos y, no son porque son católicos. Y no sino van a que, Claro, y cristianos es porque, si vamos a los cristianos, es porque es el semejante al Hijo de Dios. Eso es, por eso decía entre comillas, <risa> <risa> porque no tienen por qué ir a misa necesariamente. Claro. Eso de cristiano ya se convierte en una etiqueta desde que nacen. No, más bien, mira, más bien yo, yo te diría, yo creo que más bien es lo de ahora, es que no son católicos, por eso no voy. ¿Me entiendes? Ya se ha usurpado la ideología, se ha llevado a un plano determinado, porque no están bautizados. No solamente porque son de otro color, diferente, no, es que se intenta ver eso. no Sin embargo, el derecho a la vida, para hilar fino ahora, el derecho a la vida es a partir de garantizar el espacio ideológico de, de entre comillas de que la mujer no es libre, no puede ser libre, y sigue siendo un, una una, una como era la es una riqueza es una propiedad de la iglesia es cosificar no Co exacto, cosificar exacto. la feminidad mira hoy veía justamente una buena una imagen de estas así una, una ilustración de, de humor que hay un niño muriéndose de hambre no muy flaquito pidiéndole a un, a un señor a un ricaachón una, una limosna Y le dice, señor, tengo hambre, me estoy muriendo. Y este señor, fumándose un puro, le responde, niño, no me molestes, tú ya has nacido. Muy dura, o sea, muy dura, muy dura. Muy dura, pero, pero muy, no sé, muy, muy, muy incisiva. Sí, muy incisiva. <ríe> no, es como que da en da en la diana, ¿no? de lo que estabais diciendo también. yo creo que No pasa... solo la mujer no tiene esa libertad, sino que los que van naciendo ¿no? en estas condiciones también. Claro, se quiere es claro estamos como ahora en una implosión social de que sí. todo se va a centralizar y va sí. una especie de, de cruzada ideológica que ha sí. salido y decir, mira, nos hemos portado mal, hemos estado en el Edén y nos hemos comido muchas más manzanas de las que teníamos que habernos comido, hemos sido demasiadamente feliz ya es hora de comenzar a sufrir y volver a ordenarnos. Ya se acabó la fiesta y cada uno a lo que tiene que hacer, ya no es esto. Entonces hoy regresiona un pensamiento que dice eh, tu mujer ya no ya no eres dueña de nada y, y no solamente dueña, porque ojo, ahí hay que hilar muy fino también. ¿eh? Yo soy una persona que creo que la mujer tiene la libertad, no el derecho, tiene la libertad de, abor de abortar, uh -huh. pero que su decisión no tiene que estar legislada porque tiene que ser una decisión que coagyugue a un proceso de ayudar a su propia persona, ¿sabes? De su propia persona. Exacto. Estamos entregando al Estado, vamos a legislar todo. Un día va a haber sí. en que se va a legislar si, y, y va a haber horarios para que la gente se tire pedos. ya <risa> Bueno, sabes para? que en Inglaterra acaban de legislar bueno, el hecho de fumar en los coches. Sí. No sé si lo habéis escuchado. Ah, no, no. ¿Cómo o sea, se si es ha prohibido que... fumar en los coches en Inglaterra de todo, la Bretaña, pero. o sea que se van tomando más espacios, ¿no? sí, sí, sí, sí, sí, sí. Claro, la queja era de que eran, por eso, eso lo he sacado, ¿eh? no puedes seguir con el tema uh -huh. ahora, pero porque se, se toma el espacio privado de las personas. Sí. Los candentes pedazos de sol Todo cristalizas, me vuelves en gran esplendor lucero de la primavera Eres el eterno amanecer estrella de la nueva era. entonces volvemos al principio para cerrarlo no este el día más frío de la existencia de mi existencia descubrí que tengo un calor interno que me hace indestructible sí Y yo creo que eso es fe, eso no puedo llamarlo de otra manera Que no es religión, fe Entonces cuando hay esa polaridad en mi vida De la depresión y la ansiedad Son dos ruedas que me van a matar Y fe es actitud comprensible y, y compenetrable De seguir apostando por la vida Por mi vida para empezar mm. Y por la vida de lo más próximo La vida con vos, con vos La vida con él Y ese es un ejercicio de aceptar que estamos viviendo y que tenemos que vivir. Que no nos pueden las fuerzas negras de la muerte, de ese invierno crudo, eh, maldita crudo, no pueden doblegarnos. Hay que pasar, hay que pasar. Este sí. puente ni es, ni es tan largo ni es tan oscuro, pero hay que pasar Y hay que pasarlo bien. Bien, no quiero decir que hay que pasarlo sin resistencia a pasarlo. Pasarlo porque hay que pasarlo. Lo peor de las depresiones es que piensas que no van a acabar nunca, ¿no? Te posee ese invierno que piensas que va a ser eterno. Y es mentira. Nunca es eterno. Si tienes esa fe, que tú lo has dicho en el momento que estás deprimido, en que de saber que las cosas se acaban, incluso las malas también se acaban, pues te da un pequeño sitio donde agarrarte, ¿no? Entonces, acaba pasando Y sí. cuando se acabe el tiempo Y cuando se acabe mi tiempo Seguro que yo me volveré a encontrar En otra radio, en otras latitudes En otra vida <risa> En otros, y, otros planos en radio, sí. oh. <risa> bueno, <risa> en radio San con... Pedro ¿no? En Radio Huachuma En Radio Huachuma O Radio Quilombo, donde fuera Pero seguiré Yo quería citar a, a dos maestros que pasaron por Radio Tortuga Que son Gracias de Kini y Miguel Cantilo Eh, lo podéis oír en las mini-entrevistas. Gracias, Sequini dice algo muy interesante, que es esto que dices tú, Jordi, que es que en la noche más oscura tenemos que sentir, no, no solo pensar, sino sentir que esto se va a acabar. Y ella lo, lo decía de una manera muy enfática, ¿no? Todo pasa, realmente, todo pasa, lo bueno y lo malo. Y Miguel cantilo decía, hablaba de una leyenda oriental, ¿no? Que dice, no tengamos miedo, dice él, ¿no? Ahuyentemos el miedo para crecer, para vivir de verdad. ¿Por qué? Esa leyenda dice, el miedo vivía en una casa, la fe golpeó a la puerta y cuando se abre la puerta no hay nada. Porque justamente el miedo... El miedo nos destroza la vida. Sí, Chicos, un gran como... enemigo. Bye, bye, miedo. Ahí te quedas. Chau. <risa> Ah, això és radio. Sí. <risa> Tortuga. Chicos, chicos, se me habéis emocionado. Auprès moi du personnel, champerais quoi Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Auprès moi la Tour Eiffel, champerais quoi L'amour, la joie, de la bonne humeur Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur Moi je veux crever la main sur le cœur Allons ensemble découvrir ma liberté Oubliez donc tous vos clichés Bienvenue dans ma réalité J'en ai marre de vos bonnes manières C'est trop pour moi, moi je mange avec les mains Et je suis comme ça, je le port et je suis france Excusez-moi Fini l'hypocrisie moi, je me casse là J'en ai marre des lampes de bois Regardez-moi de toute manière, vous en veux pas Et je suis comme ça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 le cœur allons ensemble découvrir ma liberté oublie donc tout reçiché bienvenue dans ma la tortuga mágica es un animal de radio